Bueno, vamos a aterrizar un poco el tema, ¿no?, eh, de cómo se hace esto, ¿no?, y lo vamos a hacer además, bueno, ligado a un bien de primera necesidad la energía que, ojo, porque en los últimos tiempos casi ha sido un artículo de lujo y la culpa pues es el mercado, ¿no?, esa cosa abstracta. Me parece que en ocasiones como un agujero negro que nos absorbe. Eh, Josu Pedruzo de Goyener, ¿qué tal? Caixo, emulón, bueno, guardión. Josu es del equipo de entidades y empresas de Goyener. Así es. Bueno, Goyener, dos puntos. Cooperativa de generación y consumo de energía renovable y sin ánimo de lucro. Lo que hacéis vosotros, vosotras, es comprar energía verde y nos la vendéis a los asociados y asociadas, ¿no? Correcto, es una cooperativa de consumo y también de generación, es una cosa importante, es un poco el objetivo, el camino hacia el que vamos, ¿no? A intentar generar energía ...para ser cada vez más independientes al mercado central... ...en el que en el que también compramos. Eh, y por matizar... Sí, eh, matízame. Sí, la compra de la energía realmente al hacerla... ...nosotras no sabemos si es verde o azul o amarilla... ...lo que sí hacemos luego es comprar unas garantías de origen... ...que son las que nos certifican que la energía sí. que, que comercializamos... ...es 100% renovable. Por eso no es lo mismo tener una comercializadora 100% renovable... ...que tener una comercializadora que vende energía 100% renovable. Bueno, en el caso de Goyener sí podemos decir... ...somos una comercializadora somos una cooperativa, una cooperativa 100%. Eh, o sea, que lo... tenemos la seguridad de que eh, tiene ese sello ¿no? Esa, es. Esa energía. Decías que, claro, las aspiraciones sí gracias a esa soberanía energética, porque, claro, Goyener empieza comprando, pero el caminico que quiere ir haciendo es poco a poco ir generando y ahí hay varios eh, proyectos interesantes. Tenéis una minicentral en Guipúzcoa, eh, una comunidad energética en Oñati... ¿Qué hay y qué se quiere ir haciendo? Eh, claro, esto en origen... Eh, Goyener se crea en el 2012... Gracias a personas voluntarias que, que ponen todo su amor y todo su cariño. Y la idea, sí, en ese origen la idea era generar energía, no que, que, que esto fuera la base, pero vimos también, bueno, vieron esas personas que era muy difícil el, el, aquel impuesto al sol de ministro Soria, caen las primas, bueno se, ten, se tuvo que empezar a comercializar energía para poder ganar algo de dinero para luego poder energer, eh, invertir en la generación uh -huh. aquí como bien dices, el objetivo es intentar conseguir, bueno, intentar generar energía de diferentes formas, como bien mencionabas esta Fagoyaga, que es una mini central hidráulica en Guipúzcoa y que pertenece al 100% a Goyener, entonces Entonces, bueno, digamos que de ahí se genera una energía que se que se reparte luego entre las socias ¿sí? uh -huh. esto es una muy, muy buena forma de independizarse del mercado uh -huh. y luego está Oñádico eh, Urhausiak, que realmente son un grupo de centrales hidráulicas eh, que están gestionadas por una empresa pública y en la que Goyener tiene una pequeña participación son dos ejemplos de, de otros tantos para bueno pues intentar decir si sí, eh, generamos otra propia energía, no tenemos que pasar tanto por el mercado, lo cierto es que a día de hoy del 100% eh, no llegamos ni de lejos a ese 100% de, de okay. energía que comercializamos entre nosotros transsocias. Es el camino del objetivo. Uh -huh. Estáis promoviendo además comunidades energéticas en Araba también. ¿Cómo va esa cosa? Eh, a día de hoy, sí, sí estamos bueno, ahí Bueno, la estamos trabajando en ello Sí, sí la presencia en Araba es eh, eh, un poco dispar Digamos, eh, hay a día de hoy 22 procesos abiertos, 10 comunidades energéticas creadas, 12 eh, digamos en ciernes, en las que Goyener eh, está participando, pero en Araba no hay eh, comunidades energéticas creadas en las que Goyener ha participado Bueno, estamos ahí eh, Digamos que es un camino que acaba de empezar Y sí es verdad que en Araba estamos teniendo presencia de otras maneras, estamos en colaboración con el Ayuntamiento de Gasteiz para temas de pobreza energética, uh -huh. bueno, por ...presentes también en la oficina Proyecto Zaramaga... ...para dar asesoramientos colectivos individuales... ...bueno, digamos que... Uh -huh. ...y en su día también hace año y pico... ...hicimos una campaña de sensibilización bastante potente... junto al ayuntamiento... ...al respecto de comunidades de energía renovable... Eh, vamos a ver si en el futuro podemos decir si sí, en Álava Goyener ha participado uh -huh. en la creación de, de alguna. En lo que sí estáis en Álava es en un proyecto europeo que busca utilizar la suerte, la leña, uh -huh. este reparto que hay en los en los pueblos de la leña en las, en las comunidades, para calderas comunitarias. ¿Qué, ¿Qué estáis haciendo ahí? Pues está muy interesante, esto es en Averasturi el proyecto se llama Bicup y es uno de los proyectos europeos en los que participa Goyener eh, luego comentamos un poco lo que son los proyectos europeos para la cooperativa, pero la idea sí, la idea es crear una red local de calor, de eh, Vía biocombustible, ¿no? Que la biomasa, que esta madera quemada de las suertes o la paja de los prados, nos sirva para calentar, eh, bueno, para alimentar calderas que luego calienten, eh, bueno, calefacción, agua caliente, en fin. Eh, ese es un poco el camino, eh, lo que sería el proyecto de Bicupe en Averasturi. Eh, la idea también luego allí es que se crea una comunidad de energía renovable, en pendiente todavía de, de que reciban fondos y ayudas y, bueno, pues ahí hay pasitos interesantes. Bueno, pues... Así hace eh, Goyener, digamos, en, en el pa' fuera, en el cómo gestiona la energía y cuáles son los pasos que quiere ir siguiendo, pero claro, aquí hay un trabajo del para adentro, ¿no? que es lo que nos explicaban también un poco desde Reas. Eh, cuando hablamos de economía social y solidaria estamos hablando de otra manera de hacer, y eso se nota en la toma de decisiones, en cómo se gestiona eh, pues internamente la propia cooperativa. Esto todo es sin ánimo de lucro, aquí nadie gana pasta. Exacto los beneficios se reinvierten en la cooperativa y las decisiones, digamos, gordas luego hay gestiones, obviamente, que gestiones desde el equipo pero se llevan a asamblea ¿Cómo funciona Goyener? Pues como tú bien has dicho, eh, Goyener se nutre de socias, en este caso ya más de 17.000. En Alaba poquitas. En Alaba, en Alaba unas 1.700. Así que ahora todo el mundo a coger el teléfono Tenemos potencial, Goyener. tenemos potencial. Hay que crecer un poquito ahí, hombre. Y bueno, cada socia tiene derecho a un voto en la asamblea ordinaria que se hace de manera anual. Y luego además eh, el modelo de gobernanza de Goyener eh, a nivel interno pues bueno está basado digamos en la horizontalidad. Tenemos eh, un par de órganos decisores dentro de la cooperativa y bueno, desde desde cualquier eh, momento, desde cualquier persona, desde cualquier espacio, se pueden proponer mejoras para la cooperativa que se llevan a esos órganos de decisión sí. y sí. bueno, pues también los métodos de consensuar, de acordarle las cosas eh, son también pues un poco, no sé si diferentes, pero sí particulares y, y el modelo de gobernanza se basa en eso, no en que cada persona de la cooperativa, tanto trabajadora como voluntaria como socia, tenga derecho a opinar, tenga derecho a voto y tenga derecho a participar participar en, en la soberanía. Decíamos que queréis eh, El horizonte es que esa energía que consumís La produzcáis vosotros y hablábamos de esos ejemplos ¿Tenéis alguna cosita en cartera o hacia dónde se quiere ir O hay algún proyectico de Mira, nos gustaría comprar esto en no sé dónde O esto en no de sé dónde para ir produciendo energía Carta los Reyes Magos, pero ¿por dónde puede ir? Pues eh, Carta a los Reyes Magos eh, Bueno, es una carta interminable, la verdad Nos sí. gustaría muchísimas cosas Lo cierto es que mmm, sí que pide De mucha implicación política Que es un poco el cuento de Nunca Acabar Y también, eh, digamos, haciendo autocrítica pide también de nuestra propia reflexión de cara a bueno, sí, estamos eh, queremos generar más sin duda, es el camino, queremos comerci comercializar más, sí, pero... ¿Por qué? Porque también como individuos tenemos que hacer la reflexión de cómo podemos reducir nuestro consumo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, no sé si quien decía un compañero mío, el kilovatio más eh, barato es el que no se usa. Entonces, bueno, también eh, pide un ejercicio de reflexión. Y bueno, dentro de estos métodos, estas eh, estas posibilidades, también eh, realizamos compras a productores de energía, eh, a un precio pactado entre ambas partes. Bueno, pues hay diferentes modalidades sí, más sí más que más. tenemos que seguir desarrollando. Decía Erika Martínez, vuestra presidenta, que cuando Ignacio Galán habla... ...o enfada a la gente... ...o sube el número de socios y socias... ¿Cómo es esta frase que me gusta a mí mucho? Lo que dice eh, Pepe de Juan Dice más de Pepe que de Juan ¿No? Puede ser, ¿no? Eh, sí, eh, Yo no cuando... la conocía, pero te creo sí, <risa> eh, Bueno, tí. Pepe Juan, me da igual, ¿eh? Apaña sí, sí, Iñaki, sí. podemos poner, o, o Galán sí, Lo que queráis eh, Lo cierto es que sí, lo cierto es que eh, Cuando pasan estas cosas, de la gente llega enfadada A la oficina diciendo, claro. es que se están riendo de mí no Entonces, a mí esto también me hace pensar Que tan tonta, tan tonta, como decía Galán No es la gente, si cuando realmente se le interpela De manera tan directa, y en este caso tan ofensiva la gente se preocupa, va a la oficina, muestra ese ese bueno, ese desagrado y pues de alguna forma se hacen socios de Goyener, socios de Moyener y nos dan un argumento más. Yo creo que me fui a Goyener cuando no cerraban Garoña, que estaba como la, eh, la ejemplo, promesa ¿no? de cerrar Garoñino llegaba nunca y ya pues también desde el enfado, bueno, Correcto. que no es el mejor motor a veces, pero desde él lo hice, la verdad. Uh -huh. eh, hay polémica en Alavai Euskadi, em eh, Sobre cómo se plantea esa transición a las renovables, con los grandes parques, con zonas a veces, o afectadas afecta zonas, eh, bueno, pues con valores ambientales eh, importantes. No sé cómo veis esto. Pues es un tema delicado. Eh, en Goyener, de hecho, es uno de los debates que estamos llevando a cabo en los últimos meses, porque bueno, eh, está claro que eh, las tecnologías que se van implantando tienen un impacto en el ecosistema, en, el, en la naturaleza, en las personas, en el y bueno, pues hay que medir, eh, ¿no? Y nunca mejor dicho, eh, qué vamos a poner, de qué altura puede ser, si es que es un molino, de, bueno, cuál es cuál es el impacto. el impacto que va a tener. Y luego, sobre todo, que esta transición energética sea realmente una transición y no una transacción eh, energética. Que lo que nos están contando que sí, tenemos que hacer esto ya, pero eh, va a cambiar de manos, no va a cambiar de manos, se va a colectivizar. Eh, bueno, eh, esto es muy interesante. Si seguimos con la transición energética, pero siguen las mismas manos, no hay una transición real. Hay una transacción de tecnologías. Recoder, los que controlaban los combustibles sí. fósiles controlan ahora los parques eólicos. Uh -huh. Bueno, eh, por todo esto, al de dedago, ¿eh? entre estar, por ejemplo, en Iberdrola o en Goyenor, que cada uno tome sus decisiones, o, obviamente, ¿cómo nos podemos hacer socias? Si, si queremos o socios. Y eso, nada, nos queda un minuto. Pues podemos llamar a Goyener en cualquier momento para hacerlo, podemos meternos en la página web de Goyener.com y podemos acercarnos a cualquiera de las oficinas presentes en Vitoria, Donosti, Bilbo, Zaraud, ¿Eh? Eh, Ordisi, Arrasate... Bueno, eh, el canal público es algo que también valoramos mucho y, y esas puertas siempre están abiertas a las personas que quieran formar parte de la cooperativa. A verlas, ahí las... Aislas. Claro, hay muchas alternativas y... A mí ya en estos minutitos que nos quedan, sí que, me, sí que me gustaría, sobre todo, animar a la gente sí. a la gente más joven, a la gente que está terminando de estudiar, a la gente que se va a enfrentar a un mundo laboral súper precarizado, con unas condiciones muy difíciles en cuanto a cambio climático, en cuanto a medio ambiente, en cuanto a muchas cosas que sabemos, ¿no? Animar a toda esa gente de que hay otras alternativas, de que se junten, de que tienen mucho conocimiento y tienen mucha capacidad, y que, bueno, pues que se les puede dar mucha ayuda a emprender. Decían desde, desde Reas, que solidaria. están... Metiendo, poniéndome mucho el acento ahí no en el emprendimiento desde otra perspectiva ¿no? Eso es, que hay muchas salidas más allá del mercado capitalista, de que Exacto. te estén explotando en determinadas condiciones en el trabajo que hay muchísimo conocimiento y que todo ese valor hay que ponerlo para la sociedad entonces animar a la gente a que se junte, a que entre en este tipo de asociaciones para hacer la economía que necesitamos Hay alternativas a mí y cabo, ¿no? Uh -huh. <risa> Pues me queda buen sabor de boca porque siempre que hablamos de diferentes posibilidades de hacer, pues eh, a una se le alegra un poquito el corazón. Hemos hablado de economía social y solidaria, hemos conocido a REAS, que agrupa a un centenar de organismos, empresas, gentes que trabajan en ese sentido y hemos aterrizado un poco el y esto ¿cómo se puede hacer? A través de Goyener y de un tema tan nuclear en nuestra sociedad como el de la generación y consumo de energía, así que dando pasitos. Josu Pedruzzo, muchísimas pues gracias por estar ese rato. En, que, en cadenas gravitatorias David González gracias por ser nuestro timón en este objetivo planeta Un como siempre me, me fue muy fuerte empezar la fuerza de la voz